Realizado por Redpol 77519091. Resumen materia Policía Comunitaria y Patrullaje Policial 2025. Tema número 1. La Policía Boliviana Comunitaria. Introducción. La Policía Comunitaria es conocida internacionalmente como Policía de Proximidad, de Cuadrantes o de Barrio, orientada a la prevención de delitos, violencia y contravenciones. Busca conocer profundamente su territorio y ser reconocida por sus habitantes. Es de carácter preventivo, participativo y proactivo, priorizando la interacción y la participación ciudadana para solucionar problemas de inseguridad, aplicando principios de criminología moderna sobre el entorno, la víctima y el delincuente. El policía comunitario debe ser un líder que concierte y convoque a la ciudadanía. Conceptualización de la policía comunitaria Definición. Modalidad de servicio público policial para construir una cultura de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, integrándose con la comunidad para reducir el crimen. Concepto. Servicio preventivo de patrullaje a pie que integra al policía en la comunidad para gestionar soluciones de seguridad. Filosofía. Basada en la participación comunitaria, El rol del policía como garante de derechos humanos y la permanencia en los sectores para evaluar la gestión a largo plazo. Misión. Construir una cultura de seguridad y convivencia pacífica en el barrio mediante la integración con la comunidad y autoridades para proponer soluciones. Visión. Ser líder nacional en servicio policial preventivo y educativo utilizando información continua, capacitación y trabajo en equipo para solucionar problemas de inseguridad. Alcance. Aplicable a todos los servicios de patrullaje a nivel nacional mediante la organización de policía comunitaria en cada comando departamental. Base legal. Incluye la constitución política del Estado plurinacional, la ley orgánica de la policía boliviana y diversas resoluciones administrativas del comando general, destacando la NO 454 de 10-06 de creación de la Policía Comunitaria y la Ley 2494 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Distintivo o logos o insignias. Consiste en un chaleco verde con la inscripción Policía Comunitaria y la identificación de la zona, junto a un número de identificación y un emblema de la Policía Nacional. También incluye un silbato policial con su puerta silbato. Objetivos de la Policía Comunitaria. Objetivo general. Formar una policía que brinde mayor seguridad a los ciudadanos mediante prevención y consultas permanentes a través de un trabajo conjunto entre policía, comunidad y autoridades. Objetivos específicos. Construir una cultura de seguridad en el barrio, responsabilizarse de la zona, analizar la delincuencia, adecuar horarios para el contacto, ampliar la presencia policial, planificar servicios según la comunidad y posibilitar el trabajo en equipo. Principios y valores éticos profesionales. Se rige por el artículo 3 de la Ley 101, destacando honor, ética, deber de obediencia, disciplina, autoridad, jerarquía policial, cooperación, lealtad, solidaridad, responsabilidad y secreto profesional. Principios rectores. Incluyen proximidad, patrullaje a pie o en bicicleta, continuidad, permanencia en sectores, prevención identificar causas de inseguridad, coordinación interinstitucional, tratamiento del delito, actores involucrados, liderazgo, flexibilidad, conocimiento y una nueva cultura de trabajo orientada a la resolución pacífica de conflictos. Características del servicio. Destaca la planeación del servicio, cumplimiento de la misión a través de procesos, coordinación con otros servicios, patrullajes disuasivos a pie o en bicicleta, servicios descentralizados, autonomía del policía comunitario y comunicación efectiva y constante con la comunidad. Capacitación del policía comunitario. Busca fortalecer la apropiación de conceptos de convivencia y seguridad ciudadana y desarrollar destrezas comunicativas y gerenciales. Los núcleos temáticos incluyen módulo de policía comunitaria, comunicación, ser social y convivencia, planeación de procesos, pedagogía comunitaria y seguridad ciudadana. Perfil profesional del policía comunitario. Requiere habilidad para comunicarse, excelentes relaciones interpersonales, dinamismo e iniciativa, integridad, estabilidad emocional, creatividad, cooperación, sensibilidad social, compromiso institucional, liderazgo, trabajo en equipo, tolerancia, efectividad en el servicio y adaptabilidad. Tema número 2. La policía comunitaria y la seguridad ciudadana. Concepto de policía comunitaria. Modalidad de patrullaje preventivo que integra al policía en el desarrollo comunitario para gestionar la solución de problemas de seguridad. Promueve la modernización y democratización del modelo policial hacia uno más participativo y descentralizado, enfocado en tareas preventivas y control civil. Concepto de seguridad ciudadana. Es el ambiente de convivencia social que permite a las personas realizar actividades lícitas en un clima de paz, tranquilidad, respeto y confianza. Es una creación colectiva que requiere participación comunitaria y acciones multisectoriales para prevenir e investigar delitos, garantizando la convivencia pacífica y el desarrollo y minimizando factores de riesgo, estructurales y socioculturales. Base legal Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Artículo 1. Objeto. Garantizar la seguridad ciudadana para el vivir bien. Artículo 2. Fines. Promover la paz, prevenir la inseguridad, mantenerla y restablecerla. Artículo 3. Prioridad nacional. La seguridad ciudadana es un bien común esencial y prioridad nacional para el ejercicio de derechos y el desarrollo. Artículo 4. Principios. Rigen la ley los principios de responsabilidad, solidaridad compromiso, transparencia, priorización de la víctima, celeridad, respeto a los derechos humanos, equidad género y generacional, interculturalidad, igualdad, oportunidad, sostenibilidad, vivir bien y lealtad institucional. Responsables de la seguridad ciudadana. Es el resultado de la relación armónica y el trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad y la policía. La policía es el brazo ejecutor, El Estado implementa el marco jurídico y la sociedad acata las normas y coopera. Actores de la seguridad ciudadana. Los tres actores principales son la policía, la comunidad y las autoridades policiales, siendo corresponsables del cumplimiento de derechos y libertades. Modelo y causa-efecto. Los delitos y problemas de convivencia tienen causas, originadoras o facilitadoras, y factores originadores de riesgo, estructurales, o socioculturales. El diagnóstico de seguridad ciudadana causa-efecto permite identificarlos. Procesos de la seguridad ciudadana. La Policía Boliviana adopta un sistema de gestión integral, direccionamiento estratégico, gerencia de procesos, gestión del talento humano para modernizar la institución y satisfacer a la comunidad. Este sistema utiliza el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, planear, hacer, Verificar y ajustar. Macroproceso. Prevención. Atacar causas y factores de riesgo, resultados a mediano y largo plazo. Disuasión. Atacar el problema directamente sin estudio de causas. Lo aleja, pero no lo resuelve. Atención al cliente. Atender problemas o necesidades para dar solución y respuesta oportuna. Procesos que aplica la policía comunitaria. La Policía Comunitaria busca un sistema integral que ataque factores estructurales, socioculturales y causas del delito. Procesos esenciales. Diseñar planes de seguridad comunitaria. Realizar gestión comunitaria, desarrollar gestión interinstitucional y educación ciudadana. Proceso de soporte. Planeación del servicio, implementación del servicio e innovación y desarrollo. Implementación de la Policía Comunitaria. Para organizar un grupo se deben seguir pasos como analizar información, determinar la problemática, determinar sectores a cubrir, seleccionar y asignar personal, asignar sectores y desarrollar el trabajo mediante un plan de acción basado en el análisis del sector. Tema número 3. El trabajo de la policía comunitaria. Planeación del servicio. El policía comunitario conoce la problemática de su jurisdicción y diseña un plan para solucionarla. Modelo de planeación y ejecución. Sigue los pasos de diagnóstico, priorización, formulación y plan de acción. Diagnóstico. Implica reconocer el sector, captar información, observación, censos, encuestas, identificar factores originadores de riesgo, desorden, contaminación, falta de iluminación, elaborar registro estadístico, contactar autoridades y líderes comunitarios. Priorización. Establecer un esquema para priorizar problemas urgentes o importantes que afecten la convivencia y seguridad ciudadana, generen impacto o sean reiterativos. Formulación. Diseñar planes de seguridad comunitaria, realizar gestión comunitaria e interinstitucional, educación ciudadana, tratamiento de conflictos, disuasión de infracciones y atención de quejas o sugerencias. Plan de acción. Estructura con cronograma de logros y objetivos a corto, mediano y largo plazo para crear cultura de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, convirtiendo el barrio en una zona segura. Tema número 4. Macroestructura organizacional departamental con estaciones policiales integrales y módulos policiales. Introducción. Las estaciones policiales integrales, EPI y los módulos policiales resultan de la descentralización de los servicios policiales buscando una atención rápida y oportuna a la población. Son construidos por el gobierno municipal y deben ofrecer todos los servicios del comando departamental. Organización y funciones de la policía comunitaria. Se fundamenta en resoluciones administrativas del comando general número 0255-2007 sobre desconcentración y número 454 de creación de la unidad de policía comunitaria. La Ley 264, artículo 32, establece que las EPI son infraestructuras que alojan al Ministerio Público, juzgados contravencionales y servicios policiales de seguridad ciudadana. Organización de los módulos policiales. Son pequeñas unidades preventivas y de auxilio, vinculadas e integradas con la comunidad, compuestas por policías profesionales, capacitados y con recursos logísticos y tecnológicos. Distritalización municipal en macrodistritos. La Policía Boliviana debe redistritalizar sus jurisdicciones en función de la distritalización municipal, considerando EPIs y módulos. La Policía Comunitaria se implementa, por ejemplo, en el Macrodistrito 2, Máximo Paredes, con una EPI y 12 módulos policiales distribuidos estratégicamente. Ubicación. Se detallan los teléfonos de la Jefatura de Policía Comunitaria, la Estación Policial Benjur y los módulos policiales del 1 al 11, destacando la necesidad de un número gratuito municipal. Tareas en el trabajo de los policías comunitarios incluyen coordinar, presentarse uniformado, conocer el área, ejercer autoridad con rectitud, atender a la ciudadanía, estar informado, auxiliar a vulnerables, velar por la moral, entregar objetos hallados, controlar establecimientos, vigilar escuelas, dar parte de novedades, usar la radio, solicitar o prestar apoyo y elaborar planes. Estaciones Policiales Integrales, EPI, Base Legal, la Ley 264, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Concepto, Infraestructuras unificadas con organismos técnicos, operativos, multidisciplinarios e integrales, desconcentrados de los comandos departamentales y otras entidades vinculadas a la seguridad ciudadana. Función Principal, de carácter preventivo a través de patrullaje a pie y motorizado y de carácter investigativo a través de unidades especializadas como FELC, FELF y Tránsito, así como en las escuelas de seguridad ciudadana con diferentes brigadas comunitarias y grupos de acción de apoyo integral y servicios policiales. Organización de la EPI. Se conforma en comando y control, asesoramiento y apoyo y operativo. Incluye un organigrama con secciones de personal, inteligencia, planificación y numerosos módulos policiales y unidades como patrulla motorizada, tránsito, escuelas de seguridad ciudadana y FELF. Módulo policial. Concepto. Unidad técnica operativa policial desconcentrada y zonificada dependiente de una EPI que presta servicios de seguridad ciudadana en un área territorial determinada. Función principal. Cumple una función de carácter preventivo mediante patrullaje a pie y motorizado para evitar delitos, faltas y contravenciones. Organización. Son pequeñas unidades con vocación de servicio, preventivas y de auxilio, vinculadas a la comunidad con policías profesionales y capacitados. Tema 5. Brigadas de seguridad vecinal. Antecedentes. Surgieron del Plan Operativo Nacional de Seguridad y Participación Comunitaria para fomentar la interacción policía-sociedad. El Manual de Organización y Funciones de las Escuelas de Seguridad Ciudadana y la Guía para la Organización de las Brigadas de Seguridad Vecinal fueron aprobados en 1999, Resolución 217-99. Se aplicaron experimentalmente en el Macrodistrito 2 Maximiliano Paredes. Finalidad: Fomentar la integración de la comunidad con la labor policial, organizando a los vecinos e implementando sistemas de alarmas, silbatos, luces, sirenas para solucionar problemas de seguridad y concientizar a la comunidad. Objetivos Objetivo general Contrarrestar y prevenir los problemas de inseguridad con la participación comunitaria. Objetivos específicos Para el policía, Integrarse y participar en soluciones. Para la comunidad, identificar problemas, fomentar cooperación, combatir el miedo, diseñar estrategias y crear conciencia de seguridad colectiva. Base legal. Incluye la Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y la Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana número 217 de 29 del 3 del 99 que aprueba el Manual de Organización y Funciones de las Brigadas de Seguridad Vecinal. Definición. Organizaciones de carácter comunitario lideradas por miembros de la Policía Boliviana para crear cultura de seguridad ciudadana, organizando vecinos para prevenir y combatir la delincuencia. Componentes de las Brigadas de Seguridad Vecinal. Comprenden el factor humano, el líder de la cuadra, documentos de soporte, Acta de Constitución, Perfil de la Cuadra, Plano de la Cuadra, Árbol Telefónico y Sistema de Alarmas y Normas de Convivencia y Grupos de WhatsApp. Instrucciones para activar el árbol telefónico. Ante una amenaza, se comunica telefónicamente a los vecinos designados o se llama a la autoridad competente. También se utiliza un sistema de alarmas, alarmas, pitos, luces, sirenas, para solucionar problemas de seguridad y conciedizar a la comunidad. ¿Cómo se conforma una brigada de seguridad vecinal? Por invitación de la policía o solicitud comunitaria. Implica reunión para explicar el funcionamiento, delimitación de la cuadra, diagnóstico de inseguridad, selección de líderes voluntarios, coordinador y suplente, vinculación de vecinos, elaboración del mapa de la cuadra y árbol telefónico e instalación de alarmas o reflectores. ¿Qué es un coordinador del barrio o cuadra? Es un líder cívico, voluntario de generación espontánea, que conoce a sus vecinos, sus horarios y los problemas de inseguridad de la cuadra, compartiendo información con la comunidad y la policía. Función del coordinador Orienta al vecindario, coordina con la policía, diseña perfil y árbol, informa a los brigaristas, detecta sitios de riesgo, promueve el conocimiento mutuo, gestiona con entidades, organiza campañas, y sirve de puente de comunicación. Normas para el uso DEM de las Brigadas de Seguridad Vecinal Establecer el Comité Local de Emergencia, asistir a reuniones, atender llamados de auxilio, organizar actividades de integración y mantener el entorno. Se establecen sanciones para el uso injustificado de alarmas, llamada de atención, multa y suspensión del servicio. ¿Por qué son importantes las Brigadas de Seguridad Vecinal? Facilitan la interacción vecinos-policía, la comunicación, el conocimiento de problemas. Aseguran buenos resultados de actividades planificadas. Crean un ambiente de paz. Rescatan valores como solidaridad, respeto, disminuyan delitos y generan aliados permanentes para la institución. ¿Cómo funcionan las brigadas de seguridad vecinal de acuerdo con el sector? Sector residencial. Actúan al observar personas extrañas probando llaves violencia en viviendas, agresión a vecinos o en caso de emergencias. Sector comercial, detectan y combaten tipos específicos de delincuentes como monreros, carteristas, cogoteros o mecheras y sus instrumentos. Tema 6. Brigadas escolares de seguridad. Antecedentes. La Policía Boliviana autorizó las brigadas escolares de seguridad en 1995. Resolución número 145. En 1999, se aprobó el Manual de Organización y Funciones, Resolución Número 230, para unificar su funcionamiento y desarrollar una cultura de seguridad en niñez y juventud. Organización de las Brigadas Escolares de Seguridad Son un programa preventivo dirigido por oficiales de policía, educadores, estudiantes y padres. Ofrecen información sobre el quehacer policial, uso de drogas, violencia, derechos humanos y educación vial. Buscan desarrollar destrezas sociales y fortalecer factores de protección como familia, escuela y comunidad para que los jóvenes crezcan sanos. Objeto. Establecer normas de organización y funciones para una coordinación efectiva entre directores de unidades educativas, docentes, padres y la policía. Finalidad. Lograr la participación estudiantil en la prevención, protección y seguridad, creando conciencia de que la seguridad es un compromiso colectivo. Educando sobre drogas, violencia y promoviendo la solidaridad. Alcance. Obligatorio para miembros de la Policía Boliviana, directores, docentes y padres que participen voluntariamente. Base legal. Incluye la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las resoluciones del Comando General Número 146 del 95 y 230 del 99. ¿Qué beneficios tienen los brigadistas? Reciben equipo y distintivos un certificado de capacitación, reconocimiento como colaboradores importantes en prevención o auxilio, la posibilidad de solicitar ayuda y trato especial para obtener licencia de conducida al cumplir 18 años. Del equipo y distintivo, consiste en chalecos de color único con la leyenda "Brigada escolar de seguridad, silbato con cordón y calatrava verde olivo con el emblema del establecimiento. Solo deben usarse durante su actividad en el ingreso y salida del colegio. Capacitación a las brigadas escolares de seguridad. Finalidad. Proporcionar información y metodologías para que los brigadistas interpreten el problema de seguridad ciudadana y capten los principios de interacción y responsabilidad compartida. Incluye módulos sobre policía boliviana, violencia intrafamiliar y seguridad ciudadana, además de charlas sobre drogas y orden cerrado. Objetivo. Capacitar a los estudiantes que conforman las brigadas escolares de seguridad. Tiempo de duración de la capacitación. Dos horas para cuatro módulos, 30 minutos por módulo, adaptable según el grupo. Número de participantes. Grupos de estudiantes de ambos sexos, de diferentes ciclos. Metodología de la capacitación. Tiene un carácter participativo, reconociendo los conocimientos previos. Se utilizan módulos estructurados y técnicas de talleres para facilitar la participación. Desarrollo de la capacitación. Se divide en tres etapas. Inicio del curso, motivación y presentación. Desarrollo del curso. Explicación de temas con material didáctico y trabajo interactivo. Evaluación del curso. Verificación de comprensión y participación. ¿Quiénes dan clases en las brigadas escolares de seguridad? Un grupo multidisciplinario de instructores conformado por jefes, oficiales, sargentos, clases, policías y personal docente seleccionado. ¿Quiénes participan en las brigadas escolares de seguridad? Alumnos de ambos sexos, de los ciclos primario y secundario, que deseen participar voluntariamente. Metodología de enseñanza. Debe ser motivadora y participativa, impulsando la reflexión. Busca que los participantes planteen problemas, interactúen con la policía en labores preventivas y de auxilio, y generen soluciones creativas. Utiliza talleres, exposiciones, trabajo grupal y visitas. El programa de capacitación se divide en una parte teórica sobre la policía boliviana y otra de instrucción básica de orden cerrado y juegos recreativos. Financiamiento. Requiere un esfuerzo financiero y de creatividad, buscando aportes concurrentes del Tesoro General de la Nación, prefecturas, gobiernos municipales, programas, empresa privada, cooperación internacional, ONGs y fundaciones, y la comunidad y familia boliviana. Impacto esperado. Generar participación estudiantil en la seguridad ciudadana. Disminuir índices delictivos en zonas escolares. Mantener la imagen institucional. Crear sentimientos de solidaridad y desarrollar alta motivación y autoestima en los estudiantes. Funciones de control y supervisión. A cargo de la dirección de la unidad educativa, el plantel docente y el comando de la unidad policial de la zona para optimizar las actividades de prevención y auxilio. Actividades de conformación. El proceso requiere convocatoria, promover participación, ambientación, dar a conocer la organización, inscripción y conformación de equipos autoevaluación y evaluación y realimentación del proceso. Estructura orgánica de las brigadas escolares de seguridad. Se organiza en nivel de dirección y control, comando de la unidad policial, dirección educativa, nivel de asesoramiento y apoyo, planta de docentes y nivel operativo, instructores. Instructores de las brigadas escolares de seguridad. Responden ante el comandante de la unidad y se relacionan con directores, docentes y padres. Sus funciones incluyen ejecutar el programa de capacitación, concientizar a los estudiantes sobre la situación social y delictiva, crear cultura de seguridad, orientar en prevención y auxilio, y promover actividades. Tema número 7. Prescripciones conceptuales del patrullaje y sistema integrado de seguridad ciudadana BOL 110. Conceptos. Concepto de la policía. Institución fundamental del Estado de funciones preventivas y de auxilio, que asegura el normal desenvolvimiento social. Concepto de función policial. Ejercicio del poder de policía para hacer cumplir las disposiciones estatales. Concepto de orden interno. Acciones del gobierno para establecer la normalidad a través de la policía. Concepto de orden público. Situación de paz y tranquilidad social garantizada por el Estado. Concepto de seguridad pública. Medidas policiales para proteger a la población y autoridades de riesgos. Concepto de patrullaje. Actividades ininterrumpidas de las unidades policiales para prevenir delitos y prestar auxilio u orientación. Concepto de prevención policial. Evitar la comisión de delitos, faltas y contravenciones. Concepto de delito. Acción u omisión típica, antijurídica, punible y culpable que conlleva a una pena. Falta y contravención policial. Conducta contra la moral y buenas costumbres, pero que no constituye delito. Clases de patrullaje. Se clasifican en urbano, ordinario, extraordinario, especial, rural y fronterizo, fluvial y lacustre, forestal y de medio ambiente patrulla caminera y unidad móvil de patrullaje rural, UMOPA. Formas de patrullaje incluyen a pie, mejor contacto, con canes adiestrados, custodia, detección, a caballo, zonas rurales, en bicicleta, mayor distancia, en vehículo, prevenir, minimizar oportunidad, en motocicleta, rápida, inaccesible, autotransportado, zonas de riesgo, redadas, aéreo o virtual a cibernético, detectar actos ilegales en redes, y selectivo, según índice delictivo y características del área. Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL 110. Creado por resolución administrativa número 01613, es una plataforma tecnológica que articula recepción de llamadas, despacho, Monitoreo y Videovigilancia 24-7 para la prevención y atención de urgencias, incidentes y emergencias en seguridad ciudadana, criminalidad y gestión de riesgos. Misión del BOL 110, Atención oportuna, eficiente y de calidad de servicios de emergencia con participación estatal y comunitaria. Visión del BOL 110, Gestionar emergencias reportadas por la ciudadanía. Botones de pánico y videovigilancia para mantener la seguridad pública y ciudadana. Objetivo general, sistema de alarmas y respuesta a emergencias a nivel nacional que integra recursos administrativos. Objetivos específicos, optimizar respuesta, construir infraestructura, efectivizar comunicación policial y brindar seguridad con patrullaje inteligente. Componentes del sistema de comando y control para seguridad ciudadana. Incluye el centro SICCC con salas de operaciones con consolas de llamadas, despacho y sala de monitoreo con cámaras de reconocimiento facial y placas, infraestructura, centro integrado de comando y control, equipamiento, buses, drones y vehículos patrulleros inteligentes. Sistema de gestión de seguridad de transporte público Taxi Seguro. Vehículos de transporte público equipados con cámaras de seguridad, rastreo satelital y botones de pánico conectados al Centro Nacional. Sistema de comunicación en la ciudad La Paz y El Alto. Moderno sistema de comunicación digital troncalizada para uso policial con cobertura total y GPS. Análisis de requerimientos y funciones. Adopta la informatización para servicios de seguridad. Integra medios de denuncias. Número Múnico 110. Permite disposición rápida de denuncias, combina instituciones y bases de datos para vigilar y prevenir, y brinda auxilio para decisiones. Flujo de operación y cooperación entre el Centro Bol 110 y otras unidades policiales. Dominación de situación de la denuncia y reacción rápida. El policía recibe la tarea, consulta información, llega al lugar lo antes posible y presta colaboración. Comunicación oportuna con el despachador. Si el caso es complicado, el policía se comunica con el despachador para intercambiar información o solicitar más recursos. Informe de acción directa o intervención preventiva. Al terminar la intervención, el policía informa el resultado al despachador y envía el informe para archivar en el sistema. El flujo general inicia con la recepción de denuncias, teléfono, cámaras, botón de pánico, pasa por el subsistema de despacho, se asignan recursos y la policía informa el resultado. Tema número 8. La acción directa o intervención policial preventiva. La acción directa o intervención policial preventiva es la primera actuación de los funcionarios policiales en el lugar del hecho ante la noticia de un delito. Es el procedimiento técnico policial más importante ya que de su correcta ejecución depende el éxito de la investigación al preservar el lugar y las evidencias. Llegar al lugar de los hechos con rapidez y seguridad. Aconseja solicitar apoyo, acudir con prontitud, obtener datos necesarios de la central y dividir previamente las tareas, auxiliar a la víctima y conservar el lugar testigos. El artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, CPP, establece las diligencias preliminares auxilio de víctimas y lesionados artículo 294 295 inciso 7 es la primera labor priorizando la vida humana se debe verificar el estado de salud de la víctima trasladarla a un servicio médico si es necesario acompañada por un policía en casos graves para recopilar información sobre el hecho y el autor y registrar todas las actuaciones en el informe el artículo 294 del cpp Obliga a proteger la salud e integridad física. Aprender al sospechoso si aún se encuentra en la zona inmediatamente adyacente. Artículos 227, 230 y 296 del CPP. Después de auxiliar a las víctimas, se debe indagar el paradero de los sospechosos y proceder a su aprehensión inmediata si están en las inmediaciones, informando a otras patrullas. También se puede arrestar preventivamente a los presentes por hasta 8 horas si es imposible individualizar autores o testigos y se requiere urgencia. Realizar el cacheo. Revisión superficial por seguridad antes de arrestar o aprender. Amparada en el artículo 7, inciso W, LOPN. Diferencia entre cacheo y requisa. Cacheo es palpación superficial para encontrar indicios o armas. La requisa Artículo 175 PP, es un procedimiento legal del fiscal con sospecha de ocultamiento, con advertencia, por personas del mismo sexo y con testigo, dejando acta. Respete los derechos y las garantías del presunto autor. Informar sobre las razones del arresto, derecho a guardar silencio, asistencia de un abogado y derecho a una llamada telefónica. Código de procedimiento penal. El artículo 225 permite el arresto por ocho horas si no se puede individualizar autores o testigos. El artículo 227 autoriza la aprehensión policial en casos de flagrancia, mandamiento judicial, orden fiscal o fuga. El artículo 230 define la flagrancia: sorprendido cometiendo el hecho o inmediatamente después mientras es perseguido. Proteger el lugar de los hechos, artículo 174. 295, inciso 8. La protección es preventiva para que el personal de investigadores encuentren las evidencias intactas. Implica aislar la zona, controlar el tráfico de personas y vehículos, cubrir sectores para evitar contaminación y no permitir que nadie toque ni mueva nada. Se debe acordonar la zona ampliamente y mantener a personas no autorizadas, incluyendo prensa y superiores de otras unidades fuera del cordón para evitar la pérdida o alteración de indicios. Registrar información del lugar de hecho. Artículos 293, 295, inciso 4. Tomar nota de la hora de llegada, condiciones meteorológicas, personas presentes, testigos, posición del cadáver o víctimas y otros datos útiles. Realizar entrevistas preliminares informales a los presentes para obtener información. La entrevista policial es una conversación para obtener información y mejorar las relaciones públicas. Parte e informe al investigador asignado. A la llegada del equipo multidisciplinario para la inspección técnica ocular, el patrullero o policía de acción directa debe informar todo lo averiguado al investigador asignado sentando las bases para su trabajo. Elaborar el ARPA de acción directa o intervención preventiva documento crucial que detalla todo el trabajo realizado en el lugar del hecho. Hora, clima, involucrados, testigos, víctimas, sospechosos, instrumentos. Debe llenarse con letra legible, explícitamente y con datos verificados, incluyendo la identificación del policía interviniente y de los testigos o intervinientes reales, siendo fundamental para el cuaderno de investigaciones y el testimonio en juicio. Tema número 9. Grupos en situación de vulnerabilidad y violencia de género. Grupos en situación de vulnerabilidad. El género. Las mujeres están en situación de vulnerabilidad por roles y estereotipos, enfrentando obstáculos en la salud y violencia de género. LGTBI+. Personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales que sufran discriminación. La Ley número 807 de Identidad de Género de Bolivia 2016 garantiza sus derechos, incluyendo el cambio de nombre y sexo. Niños, niñas y adolescentes, NNA, grupos vulnerables por edad y dependencia. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 548 Código Niño-Niña-Adolescente 2014 Enfaticen su protección integral contra todo tipo de violencias. Personas adultas mayores. Vulnerables al maltrato y negligencia. La Ley Número 369-2013 regula los derechos y deberes de personas a partir de 60 años. Personas con discapacidad. Quienes tienen deficiencias o limitaciones físicas, psíquicas, intelectuales y o sensoriales. Sufren negación y vulneración de derechos, principalmente discriminación. La Ley Número 223-2012 garantiza el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad. Pueblos indígenas, etnias, grupos en situación de vulnerabilidad porque sus derechos no son plenamente respetados. Enfrentan racismo, discriminación y violencia. La Constitución Política del Estado 2009 y la Ley Número 450-2013 incorporan y protegen sus derechos colectivos. Mujer y violencia de género ¿Por qué hablar de derechos específicos de las mujeres? Debido a la especificidad y la universalidad de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres por su género, roles y estereotipos. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, define esta violencia. Principios de no discriminación, igualdad, equidad. Principio de no discriminación. Prohíbe distinción, exclusión o restricción basada en sexo, que menoscabe los derechos de la mujer. Principio de igualdad. Otorga el mismo valor a personas diversas, implicando las mismas oportunidades y reconocimiento entre hombres y mujeres. Principio de equidad. Reconoce las desigualdades para acceder a oportunidades, buscando una igualdad real que equilibre la desigualdad histórica femenina. Acciones afirmativas y discriminación positiva. Medidas que implican trato preferencial para grupos históricamente discriminados, racial, sexual, social, De género, con el fin de mejorar su calidad de vida y cerrar brechas de desigualdad. Conceptos usados en derechos de las mujeres. Perspectiva de género. Categoría analítica para estudiar las construcciones culturales y sociales de lo femenino y masculino con trasfondo en la desigualdad de género. Género. Diferencias socialmente creadas entre hombres y mujeres. Un conjunto de características culturales de lo femenino y masculino, no sinónimo de feminismo. Sexo. Diferencias biológicas entre hombres y mujeres, universal e inmutable. Igualdad e equidad de género. La igualdad es un principio jurídico universal de derechos y oportunidades. La equidad añade un componente ético para asegurar una igualdad real ...equilibrando la desigualdad histórica femenina. Estereotipos. Ideas preconcebidas sobre atributos o roles de hombres y mujeres... ...que son perjudiciales al limitar sus capacidades... ...y son vulneratorios de derechos humanos. Los roles de género. Comportamientos aprendidos y jerarquizados en la sociedad... ...que condicionan identidades y proyectos de vida. Misoginia. Odio, rechazo... Aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y lo femenino. Patriarcado y despatriarcalización. El patriarcado es un sistema de dominación de lo masculino sobre lo femenino, que debe ser erradicado. La despatriarcalización busca desestructurar y transformar esas relaciones de poder, estableciendo vínculos de equidad y eliminando patrones culturales discriminatorios. Violencia contra la mujer o violencia de género. Agresión ejercida sobre las mujeres por el solo hecho de serlo, que expresa relaciones de poder y desigualdad. La ley 348 la define como cualquier acción u omisión que cause daño físico, sexual o psicológico a una mujer por el hecho de serlo. Violencia intrafamiliar. Toda forma de violencia y abuso de poder ejercido por miembros de la familia cónyuge, excónyuge, etc. La violencia de género es un concepto más amplio que la violencia doméstica o intrafamiliar, puesto que va más allá del ámbito espacial y busca el control de la vida de las mujeres. El ciclo de violencia. Teoría de Leonard Walker con tres etapas de violencia progresiva y reincidente. Fase de la tensión. Acumulación de fricción. Fase de la agresión o explosión violenta, descarga de tensión, lesiones graves, fase del arrepentimiento o luna de miel, calma aparente, arrepentimiento del agresor, culpa de la víctima. Tipos de violencia por razones de género. Ley número 348. Violencia física, psicológica y sexual. Efectos de la violencia. Causa daño físico, depresión, ansiedad, Enfermedades, muerte temprana, baja autoestima, aislamiento y tendencia al suicidio. Marco legal específico contra la violencia de género. A nivel nacional. Constitución política del Estado. Reconoce el derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica y que la policía boliviana defiende a la sociedad. Ley número 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Establece personal interdisciplinario especializado, garantías para mujeres en situación de violencia, justicia gratuita, protección inmediata, prohibición de conciliar en casos de riesgo de vida o integridad sexual, salvo excepción y única vez. Y crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, CLCV, para Prevención e Investigación. Ley Número 243, Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, 2012. Elimina actos de acoso y violencia política, garantizando los derechos políticos de las mujeres en el ejercicio de funciones públicas. Código Niño-Niña-Adolescente, Ley 548. Regula el Régimen de Prevención. Protección y Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, desde Concepción hasta 18 años, priorizando sus derechos, atención y protección de identidad contra violencias. Normativa Específica Internacional Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 1979, ratificada por Bolivia en 1989. Protege derechos y libertades de las mujeres reconociendo las violaciones en los ámbitos público y privado. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993. Redefine la violencia de género como cualquier acto de violencia basado en el sexo femenino que cause daño físico, sexual o psicológico, tanto en lo público como en lo privado. Convención Interamericana para prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, 1994. Establece políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, definiéndola y diferenciándola según el ámbito intrafamiliar, fuera del familiar, por poder estatal. Tema número 10. Derechos Humanos, uso de la fuerza y armas de fuego. Introducción. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, policía, tienen facultades como el arresto y el uso de la fuerza y armas de fuego, artículo 56, Ley Orgánica de la Policía Nacional. que afectan derechos? El uso de la fuerza es el medio compulsivo para controlar una situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad y la vida de las personas dentro del marco de la ley. Es crucial entender que fuerza... No es violencia. Principios sobre el uso de la fuerza. Basados en los principios básicos sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de la ONU-1990 y el Código de Conducta Policial Boliviano, que establecen el uso de la fuerza estrictamente necesario. Principios fundamentales. Legalidad. Los medios y métodos usados deben ser legales y conformes a las normas nacionales e internacionales. Necesidad. El uso de la fuerza es la respuesta a una amenaza que requiere acción inmediata, siendo el último recurso para un objetivo legal. Proporcionalidad Debe haber un equilibrio entre la gravedad de la amenaza o agresión y el nivel de fuerza empleada para controlar la situación. Principios complementarios Responsabilidad El uso arbitrario o abusivo de la fuerza es una infracción de derechos humanos con responsabilidad individual y de los superiores. Precaución. Las operaciones policiales deben planificarse con todas las precauciones para prevenir riesgos de lesiones a policías y ciudadanos. No discriminación. Los funcionarios no deben discriminar a ninguna persona por motivos de raza, etnia, sexo, etc. Uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Es la selección adecuada de opciones de fuerza por el policía En respuesta al nivel de resistencia del individuo, a veces, un repliegue táctico es la mejor opción. Niveles de resistencia Pasiva Riesgo latente, cooperador o no cooperador Activa Resistencia física Agresión no letal Y agresión letal Niveles del uso de la fuerza por el efectivo policial Preventivo Presencia policial Demostración de autoridad Y verbalización. Comunicación oral. Reactivo. Control de contacto. Defensa personal. Inmovilización. Control físico. Técnicas para reducir. Tácticas defensivas menor letales. Bastón. Agentes químicos. Y fuerza potencialmente letal. Uso del arma de fuego como último recurso ante peligro inminente de muerte o lesiones graves. Repliegue táctico. Es una opción adecuada cuando la intervención agravaría el conflicto o las condiciones tácticas son desfavorables para resguardar vidas. El uso de la fuerza potencialmente letal es una medida extrema justificada únicamente por la defensa de la vida. Triángulo de la fuerza potencialmente letal Modelo de toma de decisión para evaluar Habilidad Capacidad del sospechoso de causar daño Oportunidad Potencial de usar esa habilidad. Riesgo. Sospechoso aprovechabilidad u oportunidad para generar peligro inminente. Vulneraciones de derechos humanos. Son infracciones de servidores públicos que lesionan derechos fundamentales. La policía tiene la obligación de no vulnerar los derechos humanos, denunciar y tramitar las denuncias. Ejemplos incluyen desaparición forzada, ejecución extrajudicial, y tortura. Investigación sobre el uso de la fuerza. Debe ser pronta, exhaustiva e imparcial si se sospecha que un policía violó derechos humanos. Necesidad. El uso de la fuerza es necesario si fue el último recurso tras intentar otras alternativas. Proporcionalidad. Debe haber un equilibrio entre la amenaza y la fuerza empleada, evaluando la gravedad de la agresión y las opciones de respuesta policial. Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura. Insta a los Estados a investigar con prontitud e imparcialidad todo caso de tortura y garantizar la reparación. Establece principios fundamentales de investigación, competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad y procedimientos para obtener pruebas físicas, indicios médicos y fotografías. Uso del arma de fuego. Uso o empleo de armas de fuego incluye diversas posiciones sin necesariamente disparar. El policía puede usar el arma en los niveles preventivo y reactivo. Nivel preventivo. Sujetar la empuñadura. Posición preventiva, de alerta o de potencial disparo. Procedimiento. Antes de disparar, el policía debe identificarse plenamente y dar una advertencia clara salvo riesgo de muerte o lesiones graves o inutilidad de la advertencia. El uso del arma es excepcional y la última opción, solo si otros medios son ineficaces y es estrictamente necesario para proteger una vida. Defender integridad, evitar delito grave, detener peligroso. Si hay heridos, se debe facilitar auxilio inmediato y notificar a familiares. El policía debe comunicarse verbalmente con superiores y elaborar un informe policial detallado. Los policías no podrán alegar obediencia a órdenes superiores ilícitas. Circunstancias especiales. Vigilancia de personas privadas de su libertad, reclusos. Generalmente el personal no estará armado. El uso de la fuerza es limitado a legítima defensa, intento de evasión o resistencia a una orden legal, siempre informando al director. El personal de seguridad exterior puede usar armas de fuego para prevenir evasiones o proteger vidas, con advertencias previas. Disparos tácticos. Para obtener una ventaja táctica, ejemplo, cobertura, disminuir luminosidad, no dirigidos contra personas, con extremo cuidado para no poner en riesgo. Disparos desde o contra vehículos en movimiento. Tienen poca eficacia. Alto riesgo de balas perdidas o pérdida de control del vehículo. No se debe disparar solo por desobedecer una orden de detenerse. Se recomienda alejarse, mantener a la vista y solicitar refuerzos. Disparos de advertencia. Disuasivos o intimidatorios. Considerar los riesgos. Balas que regresan con fuerza, inducir error a otros policías o provocar una respuesta hostil. Procedimiento después del empleo del arma. Todo disparo debe ser reportado al superior inmediato. Si causa lesiones o muerte, se debe reportar a la autoridad judicial. Iniciar una investigación inmediata. FELSES-6, Responsabilidad profesional. Promover asistencia médica y psicológica al personal. Brindar información objetiva a familiares y prensa. Y atenuar la tensión comunitaria. Realizado por Red RedPOL 77519191.